Hola, bienvenido Pablo,、Un、saludo s a vos y a toda tu audiencia.、Eh, César, a ver, contanos, ¿están teniendo inconvenientes ustedes para conseguir eh, eh, gasoil? Sí, estamos teniendo inconvenientes en el sentido de que tenemos que、eh, ir a dos o tres estaciones de servicio para conseguir el combustible. En más de una no conseguimos lo que necesitamos, que. Supuestamente、eh, se、si、gasó y 500, tenemos que usar, usar euro y cuando nos tocan estaciones de servicio、eh, de bandera blanca, pagar hasta 40 o 50 pesos más el litro. Eh, de, lo que, de lo que está en el surtidor de, de una estación de servicio de bandera, digamos.、Uh -huh. César, ¿y esto es de ahora, esta semana, o ya lo viene s i e m i e complicando, no, no,、uh -huh. no, no, no, ya viene hace un tiempito atrás,、eh, uh -huh. 20 o 25 días, hay días que no, poder, no conseguimos combustible, bueno, por ahí tenemos los, los, los vehículos, con, pa, pa, no para hacer un solo recorrido diario, entonces e l otro día podemos llenar los tanques, pero ya te digo, yo vivo en la localidad de Alpachiri y acá el combustible está sin. peso s más caro、eh, que en Santa Rosa. Uno trata de echar en Santa Rosa, pero bueno, por ahí no, no conseguimos y, y tenemos que echar acá en, en el pueblo, digamos, porque si no esto se tiene que recargar al, al pasajero, porque、mm. lo que son lo, las combis, muchas no tienen ningún subsidio y recae sobre el pasajero. Claro. Entonces, y, y hoy como está la situación, no es decir, se lo recargo al pasajero y el pasajero deja de viajar. Entonces,、mm. está, está muy, muy, muy complicado con ese tema.、Mm. Eh, César, ¿y que en algunas estaciones hay cupo así? ¿No, no te venden el t a n q u e l l e No, por no, ejemplo. no, no, no, mira, no, no, no, no, no. no ni, ni, ni queriendo pagar por adelantado, no te reservan más combustible. Antes uno podía comprar por adelantado, no,、mm. no, ahora no, y ayer estuve hablando con uno de los gerentes de la estación de servicio y me dicen que las petroleras no les han asignado más cupo de lo que le vienen dando estos meses atrás.、Mm. O sea que va a seguir. Eh, Escaseando que es el combustible, me、claro. decían ayer a la tarde. Bien,、eh, César, ¿y ustedes han tenido que reducir algún servicio? De, te pregunto a vos en general por, sí, para todos los minibuses sí, acá. De... No, no, mira, lo que pasa, a ver,、mm. desde la pandemia para acá hay empresas que ya no pusieron doble servicio en los pueblos. Caso de Macachín, caso de Victorica,、mm. que tenía doble servicio diario, ahora se va a la mañana y se regresa al mediodía a los pueblos, no hay doble servicio.、Eh, ya desde ahí que no, sé, no, no, no, no, hay, no hay suficiente caudal de pasajeros para poner. No hemos tenido que eh, reducir, eh, por, lo que por lo menos que los que están en la asociación de minibuses, que hayan tenido que reducir、eh, frecuencias, pero están ahí hablando que en cualquier momento se va a tener que reducir algunas alguna frecuencias si no llegamos a, a tener combustible.、No. Lo que pasa es que los que son de bandera blanca、eh, tienen combustible, lo que pasa es que tenés que pagar un precio,、eh, te digo 50 pesos más, yo en Alpachiri puedo conseguir todos los días. Pero a 50, 60 pesos más el litro. Ah, claro. ¿Y es el, el gasol común o el, o el premium? No, no, tienen de los dos.、Nah. Tienen de los dos, pero pagando, ya te digo,、eh, es 190 el común, cuando está 138 o、no, 135 en una estación de t r i o de bandera, y 230 el infinia, cuando está 189.、Eh, una u n a de bandera digamos t e n d s 50 pesos más que vos en un viaje de 150 kilómetros te representa 3 mil 4 mil pesos más Ah, bien y ustedes por ahora no lo han trasladado eso al, al pasar、no, no, por ahora por、ah. ahora por ahora no pero bueno estamos ahí viendo qué es qué podemos hacer uno tiene una esperanza de que por ahí esto cambie pero bueno eh, eh, cada cual está viendo dónde manejar los números、ah. eh, pero hasta ahora no sea pero si esto sigue así que se sigue empeorando hoy estuve escuchando que en Rosario hay un paro muy grande de, de, de camioneros por el、sí. tema del combustible、mm. eh, y no sé cuánto va, cuándo, hasta cuándo va a alcanzar el combustible, o sea, hasta dónde tengamos、mm. y si no vamos a tener que o、oh, reducir frecuencias、mm. como para decir no trasladárselo al pasajero y digamos bueno, la gente va a tener que viajar en esos tres días que vamos, lo que pasa que lo del interior Llevamos a la gente a hacer cereales y tienen la, los días ya,、claro. ya programados. Entonces,、uh -huh. también es un compromiso que uno tiene con esa gente también.、Uh -huh. eh, César, ¿y esto, la, las otras empresas de transporte, los colectivos, lo están sufriendo también? ¿Tenés información? ¿no? s、ah. eh, Sí, sí, lo sufren、uh -huh. todos.、Eh, en este momento no hay nadie que te asegure,、eh, te voy a tener. No, no. Todo、uh -huh. el mundo tiene que ir a echar a la estación de servicio porque, por más que yo quisiera comprar mil litros y traerlo a un depósito, nadie te vende.、Uh -huh. No te venden hoy esta cantidad.、Uh -huh. Todo el mundo andamos, entonces. El primero que va te dice: Mira, en tal lugar hay, vas y capaz que si fuiste medio tarde ya esa no tiene más.、Claro. No, nos pasamos mensajitos donde hay combustible y vamos a cargar ahí. Pero por ahí si te descuidaste que llegaste un poco más tarde, capaz que esa ya no tiene, tenés que ir a buscar a, a otras、eh, eh, estaciones de servicio.、Claro. Eh, César, eh, ¿el servicio de minibuses aquí en la provincia de La Pampa recibe subsidios?、Eh, hay, hay empresas que reciben subsidio y hay empresas que no reciben subsidio.、Ah. Hay empresas que tienen un subsidio provincial,、ah. provincial, no nacional. Nacional solamente las líneas regular garantizadas. Mm. Son las que reciben de Nación. Provincial, hay algunas de fomento que reciben,、mm. pero las r e g u l a r diferenciadas, ninguna de esas líneas reciben subsidios, ninguna, ni, provi ni provincial, menos nacional.、Claro. Eh, César, la última, bah, te comento, supuestamente、eh, van a llegar unos barcos ahí con gasoil、eh, para、sí. tratar de, de abastecer el mercado.、Eh, bueno, esperemos que se solucione. Ojalá, ojalá, sí, es lo, lo, lo que más necesitamos nosotros.、Eh, Pero、no solamente para nosotros, para、sí. todo, para, para el, lo que somos de los pueblos chicos, el agro, todo necesitamos el combustible. Sí. Es, es, sí. es una barbaridad esto. Pero bueno, nunca, mira, yo tengo 30 años de transporte que, nos, que estemos galgueando así, como quien dice con el combustible, desde、sí. allá del 125 que había de esa retención, o sea, que no te, que no te dejaban、eh, viajar y eso que no llegaban los camiones, hasta ahora nunca había pasado lo que está pasando ahora. Bien, Bien César.、Eh, bueno, no sé si quedó algo, sino gracias. Oh, gracias, sí. gracias por la nota, es muy bueno, amable. Bueno. Que tengan buen día.、Eh. Bien, Adiós, igual, Pedro mi... de Alpachiri Busi, también i n t e g r a n t e de...